Estamos avanzando hacia una ciudad cada día más segura. Y vos podés ser protagonista de esa transformación. Sumate a la Policía de la Ciudad. Postulate en de policiadelaciudad.gov.ar barra sumate. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!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 Hola, ¿qué tal? Ahí sí, apretamos el botón que había que apretar. ¿Cómo está Silvio? Muy buenos mediodías. Corren nuevos aires en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia porque se ha abierto una ventana y con eso hay un nuevo ambiente en el estudio. Se respira de otra manera. Sí, es verdad, y entra luz también. Pero sí. hoy no tenemos tiempo, ¿eh? No tenemos tiempo, ¿no? No empezó el programa y ya estamos atrasados. Atrasadísimos. ¿Y dónde salimos atrasados? ¿Qué otras radios nos emiten de manera atrasada? Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar Radio M690, K24 en ba Radio en el Barrio, en Mataderos, hay Aijuna 94.7 desde Bernal o Aijuna.fm por internet y Radio Activa 91.1 desde Miramar. Desde el balneario en Tiburón ya, el balneario vacío ¿no? a esta altura. Con viento. Con viento. El churrero con el último churro en la canasta, <ríe> Uy, frío. Un Bueno, un saludo para la gente de Miramar. Y las jaurías que empiezan a recorrer las jaurías. Cuidado con eso, eh. Cuidado con las jaurías de perros que son perros abandonados durante la temporada de verano y arrasan con los pocos pobladores que quedan en la costa. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. y La vez pasada charlamos con un ingeniero agrónomo, el ingeniero Mario Bogliani, defensor de lo que se conoce como Buenas Prácticas. Nosotros teníamos grabada una entrevista anterior que queríamos poner en simultáneo, en el mismo programa, en simultáneo no, pero a continuación en el mismo programa, con compañeros de la Asamblea Paren de Fumigarnos Chascomus. Eh, a propósito del programa pasado también se comunicó con nosotros otra ingeniera agrónoma que estaba escuchando el programa, Nora Tamaño, quien no es defensor de las buenas prácticas. No, así que está ansiosa por responderle a Mario. Está ansiosa por responderle. Eh, en contra de... porque ¿Cuál es el concepto de las buenas prácticas? Que el es, problema no es el agrotóxico, sino, sino que la gente usa mal el agrotóxico. La cantidad. Si utilizar a poca cantidad y muy bien colocado, con precisión, no existiría un problema. Como la ciencia, ¿no? Esa famosa frase que uno escucha de la ciencia cuando se entera de lo que es la ciencia. La ciencia no es ni buena ni mala. Depende para qué se la use. Vamos, sin más vueltas, entonces... A ver, ¿qué nos decía Pedro de la Asamblea? para de fumigarnos, Chascomús. Bueno, en este momento estamos comunicados con Pedro Carle de la Asamblea de Chascomús en contra de los agrotóxicos. Ese tipo de asamblea estamos hablando. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Estamos acá, Silvio, acá. Silvio, Silvio Florio y Braulio Domínguez, te damos la bienvenida de este lado del micrófono. Eh, la asamblea eh, específicamente se llama Paren de Fumigarnos Chascomús, ese es el nombre. Sí, sí, ese es el nombre. ¿Y cómo llegaste vos a la asamblea? ¿Cuánto tiempo hace que la integrás? ¿Estás desde el comienzo? Eh, sí, en... Eh aproximadamente dos años y medio eh, que la asamblea comienza. Yo vivo en un barrio en Chascomús que se llama Lomas Altas, eh, que queda del otro lado de la laguna, digamos, no, ah. no del lado del centro, y que es un barrio que linda con una estancia, que eh, plantan y fumigan de la forma tradicional, digamos. Y bueno, hubo una inquietud entre varios e hicimos una primera reunión solo con vecinos de Lomas Altas un poco motivados por otro amigo nuestro de Mar del Plata, de la sandrea de Tarnes Unigranos de Mar del Plata, eh, y bueno, se hizo esa primera reunión, fueron fuimos unas 15 personas más o menos del barrio, eh, y planteó la necesidad de, de, de hacer algo colectivamente en contra de la estancia, en contra de las fumigaciones, y ver si podíamos lograr que se haga una ordenanza municipal o algo así que nos proteja. Eh, después, bueno, es como que no supimos mucho cómo manejarlos y nos, nos abrimos a todo Chascomús y ahí se incluyó gente de, de toda la ciudad y ahí es como que se agrandó la, la, la asamblea se conformó como asamblea como para ir trabajando entre todos, eh, dividir unas tareas y, y avanzar un poco más, ¿no? Ya con, con gente más acostumbrada a moverse... Eh, con los políticos o con los medios, nosotros éramos mm. solo unos vecinos de acá. Bien, ¿eh? Pero bueno, digamos que sí, estoy desde la primera reunión. Bien, bien. Entonces, moverse con políticos requiere de gente que conozca un poco del paño, no, no es una la política no es algo que esté ahí al alcance de la mano de cualquier vecino, sino que requiere sí. cierto conocimiento específico. Sí, yo creo que sí, yo creo que es mi opinión esta, eh, yo no, claro, todo, todo claro. lo que te diga yo va a ser desde mí no voy a hablar por la asamblea, o sea, somos todos iguales y bueno, cada uno piensa también como ¿no? piensa. No, bueno, pero esta eh, fue tu experiencia. Sí, en, mi, en mi opinión sí es muy difícil porque yo creo que el político hasta eh, el que parece que está de tu lado promete y te ilusiona y bueno, no sé, después hay alianzas, hay eh, tranzas, hay arreglos, acuerdos eh, y en mi experiencia nunca es lo que te dicen que va a ser. Eh, nunca, mm. nunca. Y si te dicen mañana se aprueba Faltan dos años y medio Para que se apruebe todo ¿no? claro. eh, o sea, eh, de, Desde mí yo Me enojaba con ellos sí. eh, o sea, Era muy era muy difícil Que se pudiera tratar con ellos porque, porque yo me enojaba Porque veía la, la gravedad de la situación Acá en mi barrio Nosotros vivimos acá un embarazo Y nació nuestro hijo acá eh, Y bueno, y teníamos miedos de, claro. de que pasara algo Como uno sabe que puede pasar ...estando a dos cuadras de la estancia. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué buenas es? noches. Silvio, te ¿Qué saluda. ¿Qué eh, Hay una resolución provincial eh, del gobierno de Vidal... Eh, ...que en diciembre del año pasado... Eh, ...autorizó las fumigaciones en cursos de agua... ...muy cerca de escuelas rurales, zonas periurbanas. Sí. En este momento sí. se dio marcha atrás con esa resolución. Eh, sí. Lo que te quería preguntar es eh, la ordenanza que rige actualmente en Chascomús, más allá de que se cumpla o no, ¿qué distancia sí. prevé para las fumigaciones? Eh, la ordenanza plantea una cuestión gradual en años. El primer año creo que eran 100 metros, el primer año no, los primeros dos o tres años eran cien metros, después iba aumentando así gradualmente hasta dentro de no sé cuántos años que fueran algo así como si te hiciera 700 metros. Eh, y todo eso eh, re, eh, puede ser eh, tirado abajo por un estudio de impacto ambiental eh, que ellos eh, pueden hacer desde el municipio, eh, y si el estudio de impacto ambiental dice que eh, no hace falta, no sé, 200 metros por decir y que con 50 está todo bien, eh, vuelven a 50. Ellos se cubrieron con eso, digamos, hay una cláusula en la ordenanza Eh, que aún no se ha puesto en, en, en, en vigencia, digamos, sí se aprobó, pero todavía no se explica, eh, cuenta con esa cláusula que dice que en cualquier momento un estudio departamental impacto hecho por la municipalidad eh, con profesionales que la municipalidad eh, elija, eh, puede tirar todo por atrás. Es frágil, eh, es entonces. Un, es un punti, sí, sí, es frágil. Eh, igualmente, o sea, viste que... Eh, hace poquitos es como que se tiró para atrás esta medida de la esta resolución de Vidal eh, protegiendo los cursos de aguas escolares rurales. Sí. Yo lo veo, lo, lo, lo, lo leo, lo escucho, pero en la práctica fumigan en los campos. A canchas como salenos. Eh nadie dice, "Uy, no, ahora ahora no se puede, ahora sí se puede." Pasan los boquizos y fumigan. Y y, y puedes a la policía a, a sí. todo el mundo y no pasa nada. No te toman la denuncia. No, no, no. Es más, te dicen, eh, nos han llegado a decir que no tiene peso lo que... Eh, no, porque en la provincia no hay ley que legisle eso, entonces eh, eh, no, no tiene peso la denuncia que están haciendo. Nosotros acá en el baño en el barrio, en Lomas Altas, iniciamos una acción judicial en Dolores y tenemos una medida cautelar que alejaría mil metros la fumigación del barrio. Sí. Eh, aún no se ha notificado al dueño de la estancia, siguen fumigando. Y yo supongo que cuando lo notifiquen, van a seguir fumigando. No, no creo que lo vamos a tener que hacer nosotros de policía. ¿Y en los hechos? Es como es un sí. ciudad muy, muy rural, eh, con esa idiosincrasia. O sea, eh, el campo funciona así, es como sagrado. Y, y hay que y listo. Y si no, hay hambre. Tienen esa lógica. Claro. Y es la única lógica. Entonces, sí. Eh, lo siguen haciendo, y la, la policía está con ellos, y están todos con ellos. Claro. Recordemos también, bueno, el intendente de Chascomús actual eh, forma parte de una coalición no política entre un partido vecinal y el partido de Sergio Massa, está bien corretible. Sí, me sí. Bien. en realidad, por lo que tengo entendido, esa coalición se hizo eh, por una cuestión de conveniencia y económica, como que no había dinero de, del partido local para hacer ni siquiera campaña y a través de esa colisión lograron. Eh, yo Desde mí, yo veo que en muchísimos otros aspectos, el gobierno actual de Chajomús eh, es mucho mejor que los anteriores, en lo cultural, en, en, no sé, en la basura, ¿no? en muchas otras cosas, en, en, están haciendo obras, todo, pero es muy fuerte el peso de la agroindustria gancha común ¿Sí? y tengo la sensación de que es un pueblo donde vos te cruzas con el intendente y lo saludás, o sea, Y, y así como lo saludás, yo he saludado y le he dicho, che, ¿qué pasa con la, con la ordenanza? ¿Por qué no se vota? Eh, y bueno, y, y se puede charlar, pero es, se siente yo siento eso, siento como que es, un, eh, no sé, como que quisieras derribar un, un bolino de viento. Y eh, Pedro, en lo cotidiano, digamos, eh, ¿cómo es un, un día en donde se fumiga? Eh, vos decís que vivís muy cerca de, de esa estancia, digamos, ¿se sienten síntomas...? Eh, los ¿Físicos, alérgicos, alérgicos? Los que alérgica. vienen sobre la por la, la estancia, sí. sí, hay una señora que se tiene que encerrar, eh, de hecho se le mueren las plantas que ella planta con rasos lambrados, se le mueren, se tiene que cerrar porque enseguida se empieza a poner colorada, se quitan los ojos. Eh, tenemos eh, chicos que han tenido que ir al médico, y tenemos certificados médicos que esos fueron los que usamos para la vida cautelar que también tuvieron algún tipo de, de alergia o algún tipo de... que justo coincidió con, con la pasada de un avión. Fíjate que una vez pasó un, un avión fumigando, que eso que está prohibido en toda la provincia a, eh, cerca del pueblo. Son dos mil meses que tenés Hay un asentimiento urbano. Y pasó al lado. pasó en, O sea, a cien metros de las casas. Eh, es como que eh, hay una impunidad en ese sentido. Hacen lo que quieran. Eh, y bueno, después de ese evento del avión, hubo estos chicos que tienen un problema. Eh, hay que cambiar de, no sé, el paradigma. Hay vecinos de acá del barrio, que para no cortar, eh, es un barrio, digamos, de calle de tierra, que tiene zanja y después vienen las los terrenos, ¿no? Sí. En la zanja y en la vereda crecen yuyos. Y para no cortarnos hay vecinos que tiran mi esposato, en la vereda. En la vereda. Eh, en la vereda o de bajo alambrado para no pasar después la bordeadora y y, y cortar con la bordeadora. Entonces hubo ver todo temadito debajo del alambrado, temado en, en la zanja. Y yo le incluso, cuál era la diferencia si los rijos están igual, pero todos marrones muertos, igual de altos." No, no era más lindo ver los verdes. Yo, no sé, no no es que pasan con en enero no, los matan y quedan así todos como cadáveres y no sé, tengo que tener cuidado de que mi bebé no salga y vaya a caminar a, a, atrás de mi mamá para hacer eso, por ejemplo, y que no se ponga a jugar por los suyos, eso. Claro. Eh, Están es, es como muy instalados, y, y bueno, yo creo que es un peligro eso, no bueno no lo creo yo, se sabe que es un peligro, lo sí, que es sí. que no es algo que, que te ataque enseguida, es algo que es gradual que se va acumulando, eh, y bueno... Es un barrio nuevo relativamente a esto, entonces no hay gente que vive allá hace 15, 20 años en contacto con estas fumigaciones. Sí. Eh, quizás en 15, 20 años va a haber más conciencia de lo que está pasando. Si sigue igual, ¿no? Si, si, si no le hacen caso la ordenanza. Estamos charlando en este momento con Pedro, de la Asamblea Paren de Fumigarnos Chascomús. Está diciendo, se sabe, pero si la gente fumiga de esta manera, por no querer agacharse a sacar un yuyo que no le gusta, que esté allí que esté ahí ese yuyo, ¿también hay una falta de, de conocimiento del tema, o no? Yo creo que hay desinformación y hay, eh, eh, no sé, falta de conciencia también. Sí. Mm. Eh, yo he decidido hablar a gente que hace eso y voy le digo y te explico y dicen, no, no sabía eh, otros dicen, no, pero después crece lo suyo no, pero si no yo digo, no te preocupes, le corto yo este pasto pero no, no le pongas más veneno y no, no le, como que parece que yo fuera un loco, digamos que voy diciendo eso eh, y lo, los mismos eh, eh, terratenientes que tienen su campo gigante y que plantan soja también, también se enferman pero no sé, dicen que es por otra cosa, no, no sé, eh, es, es complicado, y, y no creo que ellos estén desinformados, o sea, pero no, no se quiere aceptar que eso hace daño, yo creo que es es algo es un método que se instaló tanto eh, desde arriba, obviamente, desde la venta, desde los multinacionales que fabrican estos productos y los instalan, y necesitan vender, nosotros tienen que convencer al mundo entero que es lo mejor, es la mejor opción. Eh, y bueno, es como que no es como decirle a alguien eh mira, puedes vivir sin celular. No es imposible, imposible. Sí. el trabajo está todo realizado, pero puedes vivir eh? sin celular. ¿Te que hace 15 años no vivía sin celular? ¿Cómo es? Pues sé cuánto. Eh, y bueno, está como muy instalado. Entonces eh, es muy difícil que la gente se dé cuenta realmente que hace daño. Y y el que se daña y, y se enferma, de hecho, no sé Dice, "Bueno, yo lo morís, es algo que es inentendible, parece que fuera más allá de la cabeza de la gente, de la conciencia de la gente." Claro. La fuerza con que se puede instalar algo desde el sistema, ¿no? Sí, como una necesidad más. Hola, ¿cómo? Hola, hola. Sí, te decía, es como sí. instalado como una necesidad más. Sí, sí, sí. Eh, de hecho, el, lo, la gente de la Sociedad Rural a Canchas Comús eh todo el tiempo publica cosas en los diarios locales, es, es, es imposible, ganan esas distancias, van a empezar a haber hambre, que son eh, los que alimentan al mundo, cuando sabemos que plantan soja y va para China para comida de chanchos, eh, no, no son los que le me dan menor al mundo. Claro. Eh, y, y bueno, eh, yo creo que todo el mundo ya sabe que, que, que hay otras alternativas de cultivo, de hecho, a Canchas Común, desde la Asamblea hay un grupo que está ...dando como unos talleres y charlas con los productores locales... Ah. ...y traen gente, ingenieros que están con la agroecología... Y, ...y están descubriendo que pueden tener más vacas por hectárea... ...que pueden tener cultivos más sanos y más cantidad... ...sin eh, eh, agroquímicos y venderlos más caros incluso... Ya, es, es, ...es mejor negocio no usar agroquímicos... ...pero la gente está cerradísima... ...es como, no sé, un ejemplo, yo tengo una casa que es de barro... ...que la hice con barro de acá de, de mi terreno con cañas de la, de la laguna, eh, y paja cortada de, de cuando cortaba el pasto. Sí. Es muchísimo más fresca en verano que las casas de cemento, eh, es mucho más, bueno, a todas las bondades que tiene una casa de, de adobe, de barro, pero cuando se inventó el cemento, había que hacerle creer a la gente que era mucho mejor que el barro, porque se podía vender, y se podía hacer plata con eso. Y bueno, si la mayoría de la gente dice casa de barro, casa de pobre, todo el mundo tiene una casa de cemento. Y bueno, se instaló el cemento, listo, con toda la carga contaminante y e que tiene la fabricación de cemento. Eh, y esto es lo mismo, es, es cambiar un... Bueno, eh, capaz que ustedes desde su radio ya ya saben más o menos cómo, cómo funciona este sistema. Sí, eh, eh, la verdad que nunca lo he escuchado, pero bueno, imagino que va más por ese lado que por otro lado. Sí, sí. Eh, Lamentablemente, bueno, como vos decís, Pedro... El... hay que vender, listo, es lo mejor, ya está. Y todo en a claro. mentira. Lamentablemente, como decís vos, Pedro, el agroquímico ya está instalado. Eh, sí, sí, sí. Estuve hace poco por Chascomús y leí el diario El Cronista. Eh, sí. Leí una reflexión de Pablo Culvala, que también es de sí, la sí. de la Asamblea. Eh, él sí. decía que el problema, una vez que ya está instalado el agroquímico, es que la cadena de fiscalización eh, es corruptible, son según sus propias palabras. Eh, que no sí. se puede controlar toda la cadena de fiscalización eh, desde tu experiencia desde vivir ahí en el territorio vos por ejemplo eh, ¿sabés lo que se hace con un bidón de, de agroquímico una vez que está vacío sí. no eh, y se tira por ahí se tira por ahí hay un hay un depósito en al lado de la ruta 2 sobre la ruta 2 que lo pueden ver todos los que van a la costa que te venden que eh, chapadur, reciclado de cajones de repuestos, de caje, palet, se vende un montón de cosas, se vende mucho producto de envase de la fábrica de Villa del Sur y se sí. vende vidones de microtato. Y tiene una pila de millones de vidones de ahí tirados en medio del, sí. de, de, de, de su previo. Eso es absolutamente ilegal. O sea, no, no puede guardarse así. Ese lugar llega a tener un incendio de casualidad Y, y no sé Cuánta gente alrededor muere eh, Termina intoxicada eh, Y bueno, es así Cerca del aeródromo de acá también En el, mismo, en el predio del aeródromo Hay una... guarda mosquitos, tiran bidones eh, Los lavan ahí es, La gente no, no tiene conciencia No piensa eh, eh, Que eso puede ser dañino Y eh, han aparecido eh, centenares de peces muertos, cuando coincide justo que salió el mosquito, lo lavaron ahí al lado de las gorillas del, del arroyito que pasa por ahí, y, y, y después se van. Y, y aparecen cientos de peces muertos. Eh, pero bueno, ¿no? en seguida dicen, no, porque es la capa de la inundación, que hay menos oxígeno del agua. <risa> y yo cuando me mudé a Cachas como dije, bueno, voy a testar, voy a comerlo de pesco. Y yo estoy seguro que absolutamente todas las especies que están en Chascomú están contaminadas. Mm. Eh, pero bueno, es un poco todo este sistema, ¿no? Eh, si compro una galletita de marca en un sector no también está contaminada. Porque seguro que tiene trazas de soja o algo que tiene lecicina de soja o algo de soja. Aparte de, de higo y de todo lo otro que también se, se fumiga, ¿no? Eh, es, es, es, es algo bastante difícil, pero... Bueno, no sé, nosotros creemos que como mínimo que se alejen las fumigaciones de las casas y de las escuelas, de los cursos de agua. Seguramente con el tiempo va a cambiar esto. Yo, o sea, si se ven países del primer mundo que ya no aceptan más eh, alimentos que tengan soja transgénica o, o cultivos transgénicos. Hay hay países que, que afectan solo con las orgánicas, muy doblos, pero bueno algunos hay. Y bueno, yo calculo que va a ser una tendencia que con el tiempo... Eh, Nadie le va a comprar al interratamiento argentino un cultivo transgénico. Entonces va a tener que sí o sí acomodarse al, al mercado en ese momento, cuando el mercado pida cosas orgánicas. Bien. Pero por ahora no pasa eso. Bueno, fuerte, ¿no? La información que nos estás dando, la verdad que es nos deja anodados. A, a veces es como, pelear, sí, como Yo me acuerdo cuando... Cuando arrancaba con la casa de barro y bueno... ¿Cuánto, cuánto haces esto? Eh, cinco años, más o menos, cinco o seis años, cuando me moví acá. Eh, mucha, mucha gente eh, construyó su casa acá de barro y como una movida de permacultura bastante grande, en relación a las de gente que hay, ¿no? Eh, y es como que, bueno, la, la frase era el colibrí que en su piquito un poquito de agua y lleva... Un, donde viene un incendio y lo tira y le, le dicen, pero Colibrí con ese agüita que llevas en tu pitito no vas a pagar nada eh, y bueno, pero yo hago mi parte si el resto es de la suya, lo pagamos eh, y bueno, qué sé yo es, sabiendo para el lado que remamos eh, ojalá que se vaya sumando más gente sí. que lleven agüita para pagar el incendio totalmente, totalmente. Sí. está muy bueno que, que, que, que gente como ustedes también se se interesen, se fundan. Eso es re importante, ¿no? Eh? Porque de a poco quizás se logre instalar en, en, en la problemática como algo necesario y, de cambiar, ¿no? Sí. Ahora se viene también, hablando de, de esto, de la lucha, el encuentro de pueblos fumigados. Sí. En sí. la ciudad de Bolívar, en marzo. Sí. Sí, yo yo no estoy muy, muy al tanto de las hechas y de las cosas así. Solo te puedo contar un poco el estero nuestro seguramente alguno del grupo, cuando se acerque el, la fecha, va a viajar. Que, pero pero sí, cada vez hay más. Incluso en cuentos, cada vez hay más, hay más gente que, que se da cuenta de esto. Bien. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por la información. Y bueno, seguimos Muchas en contacto para difundir lo que sea necesario. Sí, por favor, por favor. Pues, eh. Cuenten con nosotros las veces que necesiten, eh, con otra gente, con lo que sea para... Muchas gracias eh, por interesarse y, y, y contactarse con nosotros. Gracias a vos, te mandamos un abrazo. Un abrazo, Pedro. Un abrazo grande, ¿eh? gracias. Bien, acabamos de escuchar entonces, ¿a quien Silvio? Pedro Carle, miembro de la Asamblea de Chascomús, paren de fumigar. También. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo cóndor Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y parásitos. Una alternativa eficaz, sencilla y duradera para descontaminar el agua del hogar. Búscanos en Facebook como Encantado Artefactos o comunícate al 3513 391813 hacemos envíos a todo el país estamos avanzando hacia una ciudad cada día más segura y vos puedes ser protagonista de esa transformaciónúmate a la policía de la ciudad postulate en policía de la ciudad sumate buenos aires ciudad vamos buenos aires Entonces la invitación está abierta, asamblea, paren de fumigar en Bolívar, ¿el qué día de marzo, Braulio? El fin de semana que viene. El fin de semana estará nuestro corresponsal exclusivo de Mis Hijos Están con el Padre, dando toda la información de esta movida que esperemos se amplifique y propague. 16 y 17, Encuentro de Pueblos Fumigados. Pero no estamos solos en el Estudio Víctor Basterra, ¿eh? no estamos solos. ¿Quién nos acompaña? nos acompaña? Estamos acá con integrantes de la escuela de cerámica, algunas en persona y alguna por teléfono. ¿Cómo están? Bienvenidas. Vani. Hola, ¿qué tal? Sara. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes y también está en el teléfono Andrea, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, buenos días. Difónica, ¿pueda mostrarse, pero acá presente. Difónica, ¿cómo estuvo sí. la marcha ayer? Excelente, todo bueno, pisantes, agrade, marcha con mujeres para reclamar nuestros derechos. Se pierde la señal, ahí no te estamos escuchando bien. Ay, a ver, ¿ahí me escuchan bien? Un poco mejor, sí. Un poco mejor. Me quedo acá en tu sentario. Dale, por favor. Eh, no, súper energizante. La verdad que esto, vaciar la calle, salir a gritar por nuestros derechos junto a otras mujeres, es, nada, es hermoso. Hermosa lucha. Como la del Cera, ¿no? Pues venimos como ya desde noviembre con una lucha llevándola adelante, poniéndola el... de tremendamente y, y logrando pequeños triunfos, pequeños grandes triunfos. Y no solo desde noviembre, sino que desde antes también, o no, pidiendo la ampliación. Sí, claro, pues bueno, que la, la comunidad entera venía pidiendo la ampliación del edificio, la expropiación del predio lindero al edificio para lograr esa ampliación y nada, presentación de proyecto de ley y todo, legisladores a favor nuestro y lamentablemente el pro que no se hizo presente un 22 de noviembre pero que tenía planificado evidentemente de mandarnos a otro lado no pues el 26 de noviembre si no me equivoco la fecha, nos manda un mail diciéndonos que la escuela de cerámica va a ser trasladada a siete kilómetros de distancia al predio que después de muchos años de lucha el Rogelio urcia había conseguido también expropiar y construir el edificio propio y vos Una an vergüenza. vos Andrea como madre ...de alguien de este colegio... ...ya estabas involucrada... ...ya participabas... ...te sumaste a participar... ...cuando te enteraste... ...de esta brutalidad... ...que quería hacer el gobierno... Mira, yo soy... ...aparte soy docente de primaria... ...y soy mamá de dos pibas... ...que asisten a la escuela de cerámica... ...que ahora están en tercer y cuarto año... Eh, ...por mis horarios... ...voy muy poco a la escuela... ...pero en cuanto me enteré... ...lo del traslado y la primera asamblea... Eh, ...nada, sabía que tenía que estar ahí... O ...alejimos sea, esa escuela como familia porque estaba cerca de casa, porque tiene una orientación artística, porque es un espacio súper cuidado, porque los docentes son excelentes, porque entras a la escuela y te dan ganas de quedarse. O si yo volviese atrás a mi adolescencia, iría a él secundario, no lo duraría ni un segundo. Eh, el centro de estudiantes es súper participativo, eh, tiene contradicciones como cualquier institución seguramente, pero la verdad que... Eh, en calidad educativa, en propuesta, un proyecto, en orientación artística. Es la única escuela con orientación artística de la Comuna 5, no tenemos otra opción. Eh, y queda a 10 cuadras de mi casa. Como que todo me cerró hace 4 años atrás para elegirla como escuela de mis hijas. Y no iba a permitir, ante nada, que, que la trasladaran a 7 kilómetros, porque sabía que eso iba a alterar nuestra organización familiar porque seguramente mis hijas no iban a poder acceder, le quitaban el derecho a mis hijas de, de poder acceder a su educación artística, como habíamos elegido, y porque además le están sacando una escuela secundaria a una comuna donde faltan vacantes. Claro. O sea, eh, atentan contra la posibilidad de acceder al derecho a la educación de nuestras pibes y nuestras pibas. Y eso tenía como muy claro que no le iba a permitir. Muy Así bien. que desde el primer momento de la primera asamblea que creo fue el 27 de noviembre estuve ahí desde todo, todo todos los días las 24 horas Muy poniendo bien. en el cuerpo Bueno, muchísimas gracias Andrea por tu testimonio De nada, muchas gracias por estar Un beso, hasta luego Abrazo. Derivar, Braulio, derivar es separar la raíz del todo y hay que llevar una escuela 7 kilómetros, sacarla de su territorio y con la falta de vacantes que hay. También nos acompaña Sara Folles y Vanina Espinosa, y el señor corresponsal en educación, que pese presente él ya a esta altura. Por favor. Buenos días a todos, buenos días a todas. Qué alegría tener acá a las compañeras de Cerámica, después de esta de esta larga lucha, ardua lucha y, y victoriosa lucha. Eh, muy contento de verdad. Desde la comunidad de Irurtia, también acompañándolos, acá... Muy contentos, la verdad muy contento Necesitábamos una, una bocanada de aire para pasar este, este, este tramo del inicio. Y hay una buena noticia entonces porque se rechazó la apelación a la medida cautelar. Sí, así es. Estuvimos el viernes acompañando a los estudiantes que estuvieron declarando en la Cámara, eh, acompañados por el asesor tutelar, eh, Gustavo Moreno. Eh, los pibes defendiendo su derecho Pibes que hacen un uso de, de sus atributos como ciudadanos, como jóvenes eh, Y la verdad que me parece que pudieron hablar desde, desde su singularidad Desde su corazón, desde su eh, sensibilidad Lo que implica pertenecer a una escuela de educación artística Hoy por hoy en, en la ciudad de Buenos Aires una escuela con formación específica, pero que además tiene la impronta de un hogar, ¿no? de entrar a una casa, la casa de quien fue Fernando Arranz, eh, un ceramista que en 1940 empezó a, a difundir y a institucionalizar lo que es la educación de la, de la cerámica, la educación artística. Yo también me formé en una escuela de educación artística, así que comparto con ellos esa, esa experiencia de haber encontrado un hogar yendo a buscar una secundaria ¿no? entonces cambia mucho eh, sacar a los pibes de su hogar para llevarlos a otro lugar eh, y me parece que básicamente el rechazo de la comunidad tiene que ver con eso con, con la sensibilidad con la pertenencia con la identidad con el amor que son palabras que al gobierno de la ciudad por supuesto no no le caben, no las entiende. Es como hablarle en un idioma que no comprenden eh, y que no pueden comprender. Así que me parece que lo que hicieron los pibes el viernes pasado fue eh, marcarle el camino a muchos de nosotros. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esa instancia? Sí. ¿Quién hacía de malo en ese momento? ¿Quién decía, no, estos alumnos no saben nada? ¿Qué? ¿Cómo fue esa, esa situación? ¿Se discutió? ¿Fue amable? ¿No fue amigable? ¿No? Eh, nosotros sabíamos que la Cámara estaba compuesta por tres jueces eh, De los cuales dos eh, que fueron los que finalmente fallaron a favor eh, Pudieron este, presentarse ahí frente a ellos Y una jueza que es la jueza Ceijas Que sabíamos que tomaba los argumentos del gobierno de la ciudad eh, Prácticamente transcriptos de, de una hoja a su boca Eh, así que sabíamos, digamos que la que la jueza iba a favor en, a, a fallar en contra de la compañía. Pero estaban los tres comunidad. jueces ahí entonces? Eh, no, la audiencia fue justamente con solo con la jueza que falló en disidencia. <ríe> y no salen los medios que los jueces cobran sin ir a trabajar y todo eso que dicen de los docentes. Yo creo que ya estaba un poco, sí, la verdad es que podría salir, pero yo creo que ya estaba un poco las cartas sobre la mesa cuando ellos fueron a, a dar su testimonio y terminaron de cerrar en realidad algo que que nosotros esperábamos, digamos que era tener un fallo favorable de 2 a 1, eh, que es el que ahora nos ampara para poder quedarnos en nuestra escuela con la vigencia eh, y rechazo a la apelación eh, que anula la medida cautelar es decir, con la vigencia de la medida cautelar Bien, y hagamos un poco de historia también, porque según tengo entendido hay un terreno lindero allí que se podría expropiar y entonces que la escuela sí se quede en el territorio ¿podés explicarnoslo, Vanina? Sí, sí, les explico Bueno, nosotros, eh, como ya habló también estuvo comentando y lo estuvo comentando también Andrea Nosotros venimos desde eh, casi mitad de año y anteriormente también, porque antes de esto también hay una presentación de las familia pidiendo que eh, se eh, arreglaran o se restauraran o se mantuvieran cosas en la escuela que estaban lamentablemente eh, en condiciones que no, que no son las eh, suficientes para poder llevar adelante algunos trabajos. Eh, obviamente siempre el gobierno de la ciudad estuvo poniendo peros, dúo, bueno, ires y y recibir directes y vamos para acá si diretes, vamos por allá, hacía mucho bueno, he no escuchado esa frase. Dime <risas> si directes. Es un dúo, un dúo cómico que más o menos por ahí. Sí, sí, así es. Así actúa a veces el gobierno de la ciudad también. Eh, así que bueno, eh, la, la cuestión fue que eh, eh, las familias insistieron, insistieron insistieron, el gobierno fue ...como eh, queriendo visibilizar que arreglaba cosas... ...pero no las arreglaba... ...entonces se tomó la decisión... ...cuando descubrimos que el terreno lindero... ...estaba desocupado... Eh, ...empezar a trabajar sobre eso... ...a mitad de año... ...Victoria Montenegro... ...la legisladora del gobierno de la ciudad... ...toma ese esa eh, instancia... ...y la transforma en un proyecto de ley... ...para que el terreno lindero sea expropiado como un bien social eh, y pueda ampliarse la escuela, obviamente sin necesidad de trasladarse a 7, 8 kilómetros de distancia y sin sacarle ninguna escuela a ninguna otra escuela. Eh, bueno, obviamente estuvimos yendo a la legislatura, a la Comisión de Educación, a la Comisión de Derechos Humanos, recorriendo despachos de diferentes bloques y legisladores, hablando con asesores... Y logramos que 23 estén apoyando, obviamente el bloque opositor, estén apoyando el eh, proyecto de ley en este momento. La idea es que este año continúe eso, digamos, nosotros no nos conformamos con estos tres fallos que fa que se hicieron a favor de la escuela. Nosotros no nos vamos a quedar con esta instancia solamente, queremos que se anulen los artículos de la resolución 3820 eh 3842/18 que es la que dice que nos trasladan al Roger Hurtia, al se, edificio se, nuevo. ¿Se explica por qué? ¿Por qué quieren que ustedes se trasladen? No, no nos dan una explicación. <risa> no, no ni siquiera no, no la pueden sostener ni verbalmente ni no. a través de documentos. No la pueden sostener. Lamentablemente. Eh, entonces la idea es seguir y eh, construyendo como lo hicimos hasta ahora no en nuestra en nuestra comunidad construyendo esas ganas de eh, luchar para el tema de la ampliación y que se anule por completo eh, los artículos donde dicen que nos trasladan si ¿sí? dentro de la resolución 3842 barra18 nuestro proyecto de ley ley es el 2149 barra18 sí y Y ahora, cuando se abran eh, nuevamente la, las puertas de la legislatura, lo que vamos a hacer es convocarnos nuevamente a seguir visitando a los legisladores eh, de los bloques opositores, que, no, que hasta ahora no nos avalan, para tratar de convencerlos, para tratar de mostrarles nuestra escuela, porque han venido muchísimos legisladores durante el año pasado a visitar nuestra escuela, para ver las condiciones en las que estaba y para ver también el trabajo que llevamos adelante Con las tres modalidades Porque también en esto lo que nos pasa Es que solo quieren mudar el bachiller Y nosotros no somos solo el bachiller ¿Qué más son? Somos la tecnicatura O sea, perdón la, El técnico en cerámica artística Y las especialidades de auxiliares Que son en vidrio, esmaltado sobre metal Y cerámica Y nosotros somos eh, un todo No somos unas partes unidas Somos un todo Eso es lo que conforma la comunidad De la escuela de cerámica el técnico, los auxiliares y el bachiller. Y nosotros queremos seguir estando en esa situación, queremos seguir con nuestro contrato pedagógico, queremos seguir articulando entre adultos y adolescentes, que hasta ahora ha funcionado perfectamente, y eso enriquece un montón, sobre todo a los adolescentes y sobre todo a los adultos y adultas que van a nuestra escuela. Genera un vínculo diferente y, un, y se empieza a entretejer también eh, muchos vínculos sociales de eh, romper con mitos, con eh, tradiciones, eh, con estructuras te refieres a esto de separar a la gente por edades, por edades Va y no solo por edades, sino también empezar a, a descubrir que el adolescente no es el adolescente que nos Malo. construye el claro, Peligro. que nos construye la televisión eh droga heterogénea ¿no? o heteropatriarcal también no que, que los adultos también tienen cosas para transformar y, y que lo pueden hacer y que podemos aprender de nuestros adolescentes y adolescentes ¿sí? eh, así que bueno, eso es un poco la, la continuidad de nuestro camino dentro de la escuela de cerámica ahora Sí, bueno. esa perspectiva. Vamos. muy bien Y no bueno. podemos interpretar esto que intentó el gobierno como una cosa leccionadora, como diciendo, ah, ustedes se están organizando para exigir más espacio, miren lo que les hacemos. ¿No parece tener también esta mecánica a veces del gobierno de la ciudad, de cuando sí. ve que alguien está reclamando algo le quiere mostrar que tiene más poder? Seguramente si sí, Braulio, es, es terrible, pero es así. Eh, aparte incluso... Eh, en esto también voy a meter eh, la Escuela Secundaria del Futuro, claro. que fue una gran lucha que tuvimos nosotros eh, frente al gobierno en el 2017, porque también eh, la verdad que nos sacamos la grande y nos pusieron también esa esa imposición cuando no te habíamos terminado todavía la primer corte de la NES, ¿no? cuando no se había terminado todavía la primer corte de la NES, que se va a terminar recién este año. Eh, y estuvimos peleando un montón, un montón, un montón por eso. Eh, Mariano también lo puede decir acá, hemos formado un colectivo eh, por la educación pública, hemos llegado a hacer un festival a fin del 2017 y la verdad que hemos tenido bastante poco acompañamiento eh, de muchas organizaciones y de muchos clientes gremios lamentablemente en ese momento y de otros no, de otros nos han acompañado y la lucha comenzó también por lo menos desde el cuerpo docente comenzó ahí sí quien asegura que toda resistencia es fértil es Vanina Espinosa que sos docente de la escuela de cerámica que no lo mencionamos, está en la calle Bulnes 45, 45. en el barrio de almagro almagro Almagro de mi vida y mencionaste también otra actividad que hicieron eh, recientemente en el obelisco con no. No. No. Con... no Lo que hicimos no. eh, el viernes eh, de Hace dos semanas Fue un festival En la Plaza Almagro eh, Donde está la comuna eh, Que tuvimos Un montón de gente que nos acompañó De hecho tuvo un cierre maravilloso Con La Murga del Barrio eh, Que fue Cinematográfico casi Y tuvimos el acompañamiento también de los compañeros de la Escuela Rogelio Irurtia, que con la gráfica de la Resistencia y los profesores de taller de grabado de la Irurtia nos acompañaron con un puesto en el cual pudimos hacer un montón de estampas. Está con... pueblo Exactamente. Está en pueblo. Eh, que pudimos hacer un montón de estampas, un montón de remeras, un montón de delantales, un montón de, de impresiones eh, con... Con el cera no se va, con las escuelas no se cierran, con imágenes de los artistas que nos vienen acompañando. Eh, así que la verdad que ese festival fue la antesala de lo que después fue el fallo a favor que veníamos esperando el viernes de la semana pasada. Bien, y se suma esta mesa de charlas mientras tomamos mate y comemos facturas, Luna. Sí. ¿Cómo estás, Luna? Hola, Buen día. Buen cómo? día. Luna, se suma para sumar la voz de el, la parte estudiantil de este colegio, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo, junto con bueno, todos los, eh, los alumnos que forman parte del Centro de Estudiantes, estuvimos bueno, eh, en toda esta lucha junto con los docentes, la, las familias, así que eh, es una mirada más de toda esta, esta lucha que venimos dando. Podemos decir entonces que en este caso sí se puede hablar de comunidad educativa, porque si no se habla de comunidad uh. educativa en documentos, en charlas, en jornadas, cuando en capacitaciones, somos, cuando hay tres docentes aburridos, nada <risa> más que claro. se quieren ir a otra cosa, en este caso sí se formó algo más parecido a una comunidad, digamos, una unión de docentes, familias, estudiantes buscando mejorar el, el espacio en el cual estudian y trabajan. Sí, exactamente, fue, bueno, calculo que ya lo habrán mencionado Ana Nina. Eh, y la madre está presente pero sí fui perdón que hay muchos ríos eh, fuimos un montón de alumnos casi todos diría eh, un montón de familias que vienen apoyando un montón de docentes así que eh, bastante eh, con bastante gente esta comunidad educativa no eh, completamente representativa eso es lo mejor no y cómo te hubiera modificado a vos el traslado qué hubiera pasado en tu día a día si a partir de ahora que empiezan las clases tenías que viajar hasta mataderos que para qué sucedía en principio a mí personalmente y también hablo como como eh, todas todos los alumnos del, del cerámica en principio lo que toca mucho es eh, la distancia el tiempo de distancia eh, la, la no facilidad de, de, de acudir a, a esta escuela porque hay, para ir ahí hay que tomar entre dos a tres medios de transporte, el tiempo es de dos horas más o menos, o un poco más, y también depende, eso te lo digo de Almagro hasta Matadero, Arfiel, pero capaz si atrás si otros alumnos vienen de más lejos, eh, bueno, se, se incrementa el tiempo. Y, y además del tiempo, es la organización familiar, eh, yo en mi caso... Eh, tengo un hermanito chiquitito que, que va al jardín... ...y que mamá y papá trabajan... ...entonces yo salgo de, de estudiar... ...y lo, lo paso a buscar y lo cuido... ...y eso este traslado lo que interferiría es en, en la organización familiar... ...y cómo se distribuyen las tareas cada familia... ...y después algo que también es, es muy importante... ...es que nuestra escuela tiene eh, alumnos con, eh, con problemas... Eh, ...con enfermedades así... Eh, mi mejor amigo tiene una, eh, un problema en el corazón eh, una cardiopatía y tiene al, al hospital a unas cuadras y a, y, a, y su casa también a otras cuadras cosa de que de la escuela ¿no? cosa de que si le pasa algo eh, puede eh, acceder fácilmente a, a, a, un, a una atención rápida. En cambio, en, en mataderos se complicaría mucho. Sí, desestructura todo lo no que está armado. Claro. ¿Qué sí, tal? Y... Buen mediodía, Luna. ¿Cómo te va? Silvio te saluda. Hola, bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Estuviste vas? en la reunión con la jueza cejas Sí, sí. sí, sí. ¿Podés comentar fue, un fue, poco fue. cómo fue ese encuentro? Si eh, recibieron sí. presiones, y si se sintieron cómodos. Uh. Sí, sí, sí. Lo, lo comento así como rápido, así no, no aburro porque es bastante tedioso de, de contar pero en principio eh, el, el nuestro abogado eh, el, el, el abogado gustavo moreno eh, fue el, el que pidió eh, como como como recurso el recurso de apelación donde los cuatro alumnos representan, eh, representantes de, de del centro de estudiantes iban a eh, hablar en nombre de la escuela Sí. Entonces, eh, en, ese, en esa situación íbamos a hablar delante de los tres jueces. Llega el día, nos preparamos una hora antes con el abogado, nos asesoramos y todo, y cuando entramos a la sala <risa> estaba únicamente presente la eh, jueza, eh, que ya sabíamos que estaba en contra de, de nosotros, va a favor de, del traslado, y los otros dos jueces, como era el 1 de marzo y era... El, el paro nacional, eh, no, no pudieron venir, eh, cosa que nos asustó bastante en el momento porque dijimos, pucha, eh, había un juez que ya sabíamos que iba a estar a favor nuestro en eh, contra del traslado y uno que estaba medio indeciso que había como que, que convencer y justo ambos jueces que iban a estar como más a favor nuestro no, no estaban presentes y eso como incrementó todos los nervios de nosotros sabiendo que, que los que hablábamos en ese momento eran éramos alumnos y que éramos los que tenían la última palabra, entonces, sí. bueno, los nervios se dispararon. ¿Y cómo atendió esta jueza los argumentos? Y lo que sucedía con esta jueza, la verdad es que minimizaba todo, ¿no? Mm. Eh, hablábamos de, de de la desinformación de, de parte del ministerio eh, y cómo planteó todo y, y, y dijeron, bueno, tampoco es un buen... Como, como fue que dijo que, que en ningún momento eh, está bueno una mala noticia como que a pesar de que se lo hubiese dicho un mes antes o, o un año antes como que hubiese sido igual de terrible eh, pero pero bueno que había que adaptarse eh, después eh, habló de, de las de la mudanza eh, como que la distancia tampoco era lo más terrible que si lo hacíamos por vocación eso era algo como eh, menor Eh, ...como una característica menor... ...porque desde siempre había conocido... ...que las escuelas artísticas... ...había gente de toda la capital que se movía... ...algo importante que, que nosotros como alumnos ...destacamos es que... ...la accesibilidad que tiene la escuela de Bulnes... ...en comparación con el Pueblo de las Artes... ...va, la escuela del Rogelio y Turquia... ...es el, el, la ubicación... ...tiene el, el subte cerca... ...va, la, la línea A, B cerca... El, eh, la estación de Metrobús el, La estación de tren de 11 tiene muchísima más accesibilidad A, a tener una, una educación artística Que el Polo de las Artes y encima, Aparte, perdóname, algo, Luna, mencionar sí. Que cuando salían de la escuela Si tenían que ir hasta la calle directorio Quizá a tomar un colectivo Que los pueda acercar hasta la zona Y no es de lo más hermoso salir de noche no, hacia no. esa zona No, y también algo que planteamos es que no es eh, lo mismo si si somos del barrio de sino y si nos criamos ahí, nos manejamos ahí, que venir de otro barrio, el cual eh, eh, eh, ya conocemos y todo, y, y nos metemos en un barrio que desconocemos, que que no sabemos cómo... cómo más que el, los alumnos ya de quinto año y así, algo que se les está olvidando bastante al Ministerio de Educación, eh, que se nota también lo, lo poco implicados que están en... Eh, eh, en los alumnos y en cómo nos manejamos, es que los de primer año que acaban de salir de la primaria, que están arrancando a manejarse eh, soles, están <ríe> como aprendiendo ¿no? a, a tomar un colectivo y, y tienen que hacer eh, combinaciones de, de colectivos, eh, hay que ver si, si los padres tienen disponibilidad de, de alcanzarlos hasta la escuela, Entonces, como que es una sumatoria de cosas que el Ministerio claramente no, no les importa. Sí, o sea, y les, algo piden, que les piden vocación. Es ¿Uy qué? Les piden vocación. Claro, vocación es como de si y... fuera sí. lo, lo único. Y lo más Hablame importante, vocación, Luna, también agregar agenda... ¿no? que esa escuela no es la nuestra, no es en la que ustedes sí. se formaron... Eh, Tal cual. y que es de otra escuela y que nosotros creemos que los alumnos de esa escuela tengan esa escuela y que nosotros queremos seguir en nuestra escuela histórica con nuestra historia, nuestra identidad y nuestro espacio de, de convivencia, ¿no es cierto? Eso también era como bastante importante y creo que ustedes también lo, lo han planteado, sí, ¿no? Sí, Y sí, algo que también eh, quería como de destacar es que, bueno, en... en en la audiencia estuvo presente eh, seis eh, bueno seis representantes del ministerio, Pelanda, el arquitecto del proyecto del Poder de Artes y creo que dos abogados más, una cosa así. Y la que tomaba la palabra eh, en representación del ministerio era Pelanda. Y bueno, algo que, que se nos puso como la piel de la cine y que nos, nos daba mucha impotencia es la forma de mentir y manipular que tiene el ministerio. Eh, gente cobrando para eso. ¿Qué, ¿Qué, qué, Perdón, no escuché lo último. Gente cobrando un sueldo para hacer eso. Sí, sí, sí, es impresionante. Igual eh, yo estoy... Con nuestros eh, impuestos pagados, ¿no? Estoy feliz por un... A ver, feliz. Eh, es, es raro, ¿no? Pero, Pero está eh, decir Que tuvimos la, la instancia para poder cerrarlo y la boca al ministerio con todas las barbaridades que, que dijeron. Había un momento en que, en que le pregunté de cómo era posible de, de que nos explicaran eh, cuántas personas iban a, a entrar en, en el taller de cerámica. Y el, el, el arquitecto todo orgulloso dice, y por eh, cada alumno, por metro cuadrado, tiene que tener reglamentariamente 1,3 metros cuadrados, una cosa así, entonces en total entrarían 22 alumnos. 22, bueno, justamente, <ríe> eh, actualmente en nuestro taller de cerámica entran entre 7 a 8 eh, cursos simultáneamente en el taller de cerámica, cada curso cuenta entre 15 a 20 alumnos eh, y acá estaría entrando nada más y nada menos que un único curso, entonces esto que están planteando es, es imposible, no, no querrían claramente que, que sigamos ejerciendo eh, eh, la actividad de cerámica. Sería no, volver no, el hacinamiento con, al nuevo edificio. Aulas. Estar en, la, en lo viejo, de lo viejo a lo nuevo pasamos a peor porque se estarían hacinando nuevamente los pibes y las pibas en aulas porque encima meten dos escuelas en un edificio que es para una zona. Claro, no es que la verdad es lo que plantean. Sinceramente es un recorte impresionante, pero bueno, ellos se quieren excusar con que son muchos metros cuadrados. Pero algo que, que nos costó hacer entender a la, a la jueza es que esa nos decía, eh, bueno, ¿y por qué no nos fueron a, a visitar al Pueblo de las Artes? ¿No? Porque es, eh, ¿Por qué no vamos a hacer el City de... Tour por el Pueblo de las Artes? ¡Qué bárbaro! Bueno, entonces, nosotros nos negamos no, no, a eso. Era muy, lindo, voló, era muy insistente, eh, nosotros le planteábamos que sinceramente, pese a que fuera el edificio, que no es el caso, pero aunque fuera el edificio más hermoso del mundo y contara con el mayor espacio eh, del mundo y fuera eh, genial... Eh, no estamos hablando de lo bello que es el pueblo de las artes estamos hablando de que nosotros elegimos como eh, como escuela bueno 45 la escuela de cerámica y que y que cuenta con, con todos los, los como los, las características que estábamos buscando no estamos buscando el pueblo de las artes ni la ubicación ni, ni la poca historia que tiene en comparación de, de nuestra escuela es, es, son cosas que no se pueden eh, medir eh, de forma monetaria o o con metros cuadrados. Claro. Luna, tenemos sí. que despedirnos, sí. se nos acaba el programa. Muchísimas Uy, gracias. Bueno. <risa> Está bien. Te mandamos un bueno. abrazo. Dale, muchas gracias por el espacio. Adiós. Chao, Luna. Chao. Bueno, se si acaba el programa, podemos hablar un minuto. que les parece cada sí, persona? Más información de último momento. Último momento, solamente rápido, el día lunes a las 10 de la mañana vamos a realizar un relevamiento en la escuela Rogelio Hurtia, por lo cual Eh, ...vamos a intentar con la compañera de Cuidado y Medio Ambiente de Trabajo... ...y de Media Artística, el compañero de la UTE, el día lunes... ...un relevamiento de infraestructura en la escuela Irurtia... ...el viejo Irurtia, donde nos quieren hacer comenzar las clases... ...para demostrar que ese edificio actual, viejo, autóctono y fuera de estado... ...no está en condiciones de comenzar las clases, por lo tanto el lunes a las 10 de la mañana... Toda la comunidad Irurtia y todos los que se quieran sumar, acá las compañías de Cerámica, van a comenzar en su nueva escuela, en su nueva escuela porque es un renacer. Felicitaciones y allí nos estaremos viendo, compañeros y compañeras. Desde la Escuela de Cerámica nos vamos a, a solidarizar con el Irurtia, obviamente, pero nosotros también tenemos nuestro gran festejo de comienzo de clases, el día lunes a las 7.45 de la mañana. ¡Esa! Eh, así que invitamos también a toda la gente que quiera compartir ese espacio. Que quiera sí. madrugar con nosotros nosotros. Exacto, para dar la bienvenida nuevamente a un año más dentro de nuestra casa. nuestras no ¿Sí? es no es desde el domingo que nos no. juntamos a las <ríe> no, no, 12 no, no, de no. la noche. Podés ir el domingo a la puerta y pasar la noche en la puerta. <ríe> Así que bueno, están invitados 7.45, eh, a Abulnes 45, justamente. Eh, y bueno, nada, seguiremos viniendo las veces que nos inviten y muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes. Vanina, Yo mujer. tengo también otra invitación que fuimos a entrevistarla otra vez, pero por tiempo no llegamos a pasar. Una una tuvimos una charla con Daniel Constantini de la Isla de la Paternal, que también están peleando Porque el gobierno quiere habilitar unas torres... Bueno, ya están habilitadas... 11 están... torres de 17 pisos... En un barrio que por ley no se puede construir más de 9 pisos... Pero esta gente consiguió justo una excepción salvadora... Bueno, entonces convocan para hoy, sábado 9 de marzo de 15 a 18... Mateada, radio abierta, siembra de huerta... Actividades para niñes... Abrazamos al parque de la isla de la paternal... ¿Nos vamos? Sí... Ah, traslado, ¿no? Ampliación, sí. El Irurtia se muda. No, al cierre de las escuelas. Muy y bien. el Cera no se va. Muy bien, muchas gracias por su presencia. Y esperamos que esta palabra derivación tan común en el ambiente educativo sea desterrada de los diccionarios. Y Eva también, ¿eh? Nos manda saludos. Y mañana todos invitados a la presentación de habitus en la Fundación Mercedes Sosa a las 17 horas. Gracias adiós qué coordinación todos